Tenemos en cabina al Teniente Coronel Gustavo Verdugo y él en estos momentos es el comandante del Distrito Especial de Policía Suacha porque el Coronel Rojas se fue de vacaciones. Ah, de vacaciones. Sí, sí, el hombre se fue a descansar, también se merece... curso el... le digo oh, yo a él. No, es que la policía le toca durito. Hay veces la gente como que no entiende que hay detrás de ese uniforme un trabajo, ush, yo diría que demasiado duro, no como, to no, no como todos. Un trabajo que requiere esfuerzo, disciplina, constancia, en fin, muchísimos ingredientes. Usted lo dijo, vamos a hablar de tres temas con el Teniente Coronel Gustavo Verdugo, pero primero le queremos dar la bienvenida. Muchas gracias, Coronel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a la mesa de trabajo y a todos los audientes de este importante programa. sí Oiga, Coronel, ¿cuándo usted, ¿desde cuándo está allí frente al comando? Desde el día de ayer eh, recibí el comando especial de Soacha, le digo a que mi coronel Rojas Paón Carlos Humberto, salió dos semanas de vacaciones, entonces para tranquilidad de todos los oyentes, eh, <risa> va a estar por fuera con su familia, son dos semanitas de descanso que va a tener, mientras tanto pues voy a quedar encargado del comando, eh, a disposición de todos los oyentes, de todos los ciudadanos. Sí, oiga para... Carlos sí, sí, mire, eh, el coronel Carlos Humberto Rojas y la policía en general porque bueno, pues obviamente la cabeza finalmente es la que jala, pero creo que últimamente la policía ha hecho un trabajo bien pero bien importante en las juntas de acción comunal, eh, digamos que hay una alianza estratégica con los líderes y ustedes reciben mucho apoyo de parte de los líderes y de parte de la misma comunidad y creo que así se pueden generar importantes resultados, pero hablemos justamente hablando de resultados, sí. mi teniente coronel Verdugo El plan desarme que normalmente se desarrolla en el municipio de Soacha, ¿cómo les ha ido? ¿Qué resultados hay? Bueno, eh, la Policía Nacional viene desarrollando unos planes en todas las comunas uh -huh. y iniciamos la semana pasada con la comuna número 3, León 13, donde ahí con el grupo de prevención de la policía desarrollamos una campaña que tiene que ver con el plan desarme. Consiste en que de manera voluntaria... Las personas que quieran entregar sus armas de fuego o armas blancas, se les va a retribuir con, con un bono, un bono de 150 mil pesos. Inclusive hay instituciones que también se han unido a esta campaña tan importante como el SENA, donde ofrece becas para que estas personas puedan ingresar y hacer unas carreras técnicas en este importante instituto. También, fuera de eso, le entregamos unos mercados para aquellas personas que entreguen estos elementos que generalmente daño a la integridad de las personas. Sí, oiga Carlos, yo siempre he tenido, porque este plan desarme no es nuevo y sobre todo a cambio de incentivos, no es nuevo, pero me parece que es muy, pero muy importante que se haga y que se insista en eso. Yo tengo una duda, coronel, si yo tengo un arma, no tengo ni salvoconducto, ni papeles, nada, nada, nada, nada. Hay gente que le da miedo salir a entregarla porque usted sabe que más que nadie pues que eso sería aporte ilegal por no tener los documentos al día Pero yo puedo en ese plan de y me pasa algo, si yo hoy salgo y entrego, tengo una pistola, un revólver, una escopeta, digo oiga la quiero entregar pero no tengo papeles que me pasa ahí Precisamente estas campañas es la oportunidad yeah. para que estas personas que tienen estas armas eh, nos contacten, ¿sí? tengamos una comunicación y a mente darle pues esa oportunidad para que llegue a estos lugares donde se va a realizar esta campaña y pueda entregar estas armas, estas armas que generan mucho daño a la comunidad y lo que buscamos es generar esa cultura, que las personas de manera voluntaria genere esa conciencia. De que armarse no es bueno Pero si pasa todo lo contrario, coronel y Yo tengo esa arma por ahí que algún día La guardé en la casa o la cago en el carro Creyendo que es una, mi protección No tiene papeles, nada de esas cosas Decido no entregarla en esas jornadas Donde obviamente ustedes la acompañan Y por allá lo cogen el arma ¿Qué le pasa? Pues eh, ese es un riesgo Que se asume Porque la única manera para poder tener un arma Debe De portar unos permisos, que es el permiso de porte, que le autoriza para llevarla a cualquier lugar y el permiso de tenencia, que es el que es, es un permiso que el arma, el arma la puede tener solamente en su vivienda o en su lugar de residencia, ah, no y la puede transportar. Vea pues, hay dos tipos de permiso entonces, sí, o sea, señor. puede ser uno simplemente para tener en la casa, Correcto. o uno abierto para en la casa y salir a donde yo quiera. Sí, que ya, es el ya, deporte. Eso, oiga, mire, ese tema es no, bueno pues, claro Yo le soy ¿Sí? la verdad, Ariel nunca me había cogido un arma en mi mano <risa> o sea, no, no, no, no tengo ni idea Usted tiene la mejor arma que es la palabra, sí, Carlos no, Nunca, sí. o sea, le soy sincero Y me, alguna vez me invitaron a un polígono Y que, que vea que eso, no, no, nada, no, nada. No, no, no, sí. so, no Nunca la he cogido, o sea que no tengo ni idea No no bueno. no ahorita ese permiso Oiga, eh, coronel, eh, allí en el León 13 ¿Hay ya resultados concretos de cuántas armas han entregado? ¿Cómo, cómo les ha ido? Eh, en León 13 tuvimos unos resultados muy importantes eh, entregaron 150 armas blancas y dos armas de fuego pues eh, esos son resultados que a uno le dan tranquilidad de que las personas realmente de bien quieren desarmarse saben que el mejor mecanismo para la resolución de conflictos es el diálogo es generar esa conciencia, esa sensibilidad de que esos son los mecanismos que realmente debemos utilizar en caso de nosotros que tengamos algún problema. ¿El arma blanca cuál es? Porque es que el cuchillo uno lo entiende pero ¿de qué tal que salgan con el cuchillo de la cocina y le diga mire, le tengo mi arma blanca en un bono de 150 <risa> sí, mil pesos? ¿sí? No, eh, el arma blanca, nosotros le decimos al arma blanca aquellas eh, aquellos elementos <risa> cortopunzantes Ajá. ¿sí? porque hay unos elementos que son contundentes, como es la bola de, por decir, un, un, un unos un, chacos, un, unos, un, chacos un, unos palos un bolillo, eh, un bolillo. Bueno. Un bolillo. Eh, un bate, bate, bate pero las armas blancas son aquellas cortopunzantes que tienen que ver como cuchillos, como machetes, navajas. navajas, etcétera. Ok, perfecto, pero no, oigan, pero coronel, pero no se puede presentar el caso, ¿verdad? Que yo saco el cuchillo de la cocina y por ganar en un mercado, ¿ustedes cómo miden eso? Ah, no, eh, ah de, pero de, el arma de, blanca de, no. De, sí, oh. dependiendo la cantidad y ah. de armas que. De que pronto, valga la pena realmente sí, claro, cierto sí, sí porque sí, sí, eso no parte se, el... se mira de una, eh, se considera de pronto la, la importancia de sí, la okay. clase de arma y la cantidad perfecto coronel y, y me imagino que así como en el león 13 comuna tres también lo van a hacer que en las demás comunas en los demás sectores totalmente eh, se está realizando ya hay un cronograma okay. en el cual se va a trasladar también a las diferentes comunas y ahí vamos a realizar también esta actividad esta campaña de armas Mire, Carlos, nosotros como medio también debemos, tenemos una responsabilidad en ese aspecto, es motivar, incentivar a la gente que se una a estas campañas, Omer, que lidera la Policía Nacional y en este caso aquí el Distrito Especial de Policía Suacha, Qué bueno que la gente se desarme, porque claro que aquí nos metemos en otro tema, pero mire, Carlos, que ayer veía justamente, creo que esos resultados los entrega el Comando de Policía resultados que han bajado y que son cifras muy alentadoras, las vamos a publicar en periodismopublico.com, pero me llama la atención el papel que está jugando la oficina de mediación policial. ¿Cómo ha disminuido ese tema de los conflictos, Carlos? ¿Cómo ha servido? y algo que nació de la nada con un proyecto piloto y ha avanzado tanto en Suacha, Coronel, que creo que ustedes mismos están sorprendidos, ¿no? Claro que sí, yo quiero pues aprovechar ese momento para reconocer y felicitar a la comunidad aquí de Suácha. vamos por un buen camino y el de, de cultura ciudadana, de educación, donde vemos que Realmente lo que más afecta a esta comunidad tiene que ver eh, las lesiones personales y los homicidios. Son delitos de impacto que van contra la integridad con la vida, que es lo que más nos interesa protegerla, cuidarla. Y vemos que pues, estos elementos son los que están produciendo este año. Y con esas campañas que se están realizando, donde la gente está generando pues esa conciencia y, y a través de ese trabajo interinstitucional con la administración local, donde se ha logrado hacer... Eh, Un trabajo de prevención, de mediación, llegando a aquellas personas que realmente necesitan de la ayuda del apoyo de la institucionalidad ahí llegábamos de tal manera para ayudarle, colaborarle y darle por decir esas alternativas de poder solucionar cada uno de sus problemas y eso ha generado eh, bastante conciencia y vemos una gran reducción en lo que tiene que ver con los delitos que se venían presentando el año 2014 frente al 2015 la reducción del homicidio ha sido grande en un 33% las relaciones personales tenemos menos 150 lesiones menos en fin en todos los delitos No es suficiente, nos hace falta mucho más, pero con ese trabajo de la mano, con la comunidad, como lo estamos haciendo, generando, como dice, esa cultura ciudadana, esa conciencia, créanme que vamos a mejorar cada día que pase mejores resultados en lo que tiene que ver con reducción y prevención. Bueno, vamos con algo, obviamente todo es actual, pero con algo de hoy. Eh, va a haber marchas, hay programas, una marcha que debe estar arrancando de Mercurio, Tengo entendido que es la Secretaría de Educación, unido al tema de FECODE. ¿Qué saben de eso y cómo las van a manejar eh, ustedes como policía? Bueno, sí, eh, las, las marchas que están programadas por el día de hoy tienen que ver con los docentes que desde el día de ayer entraron pues, en un cese de actividades, y lo están haciendo de una manera pacífica, e inclusive hicieron llegar un cronograma de las actividades que ellos van a desarrollar pues, eh, para conocimiento y brindar ese acompañamiento pues es una es un derecho que hay de todos los colombianos, de la protesta pero pues la invitación es de hacerlo de manera pacífica, de manera ordenada y el día de hoy ellos lo están haciendo, se están trasladando desde el Centro Comercial Mercurio al frente de las instalaciones de la Secretaría de Salud ahí vamos a hacer el acompañamiento y ya hemos coordinado con movilidad, tránsito para generalmente que se haga de la manera pacífica y ordenada garantizar la tranquilidad, es cierto y la seguridad, ¿no coronel? Claro que sí es una responsabilidad, pues así como uno, unas personas tienen derechos, pues también otras lo tienen para tener su libre movilidad, entonces eso es lo que estamos garantizando y lo estamos haciendo de manera eh, ordenada. Eh, Carlos, lo que pasa es que en estos temas y como nos dice el Coronel, pues son marchas pacíficas y creo que los docentes pues se han portado de la mejor manera, pero hay veces en estas concentraciones de público pues no falta sí, ¿no? por ahí el vándalo que aprovecha la situación, entonces por eso es importantísima la presencia de la policía, Coronel creo que por experiencia ustedes también tienen que pues estar ahí, no por pacífica que sea, pero estar pendientes. Claro que sí, por eso lo importante es hacer esa, esa, esa coordinaciones previas con las autoridades eh, administrativas y policiales De tal manera que, que no se permita ¿sí? que de pronto aprovechen estas situaciones otras personas para generar desórdenes. Entonces, de una, buena, de una forma coordinada y una buena comunicación, realmente se evita que de pronto se presenten estos desórdenes. Pues, Coronel Verdugo, muy chévere que usted nos haya acompañado hoy aquí hablando de este tema del plan desarme. De verdad que, pues, cada ocho días ustedes tienen un espacio como policía, como institución, aquí a través de periodismopúblico.com y Periodismo Público radio, Radio Mundial también. Estamos los tres medios, pues, encadenados y oiga nos cuenta más adelante cómo le va también en, o, en, en otros sectores oiga Mariel déjeme felicitar al coronel con algo que me llegó ahora Eh, Ariel, que fue que capturaron a un oso perezoso aquí en Suacha, hombre, recuperaron. Recuperaron. Oiga, sí, qué bonito ah, el animalito. Sí. Oiga, es el colmo que una gente meta un animal de esos en una casa, hombre. Sí, sí. O aquí sea, una... un oso perezoso, Ariel. Sí, sí, uno no entiende, pero, pero mire, Carlos, que eso sucede. Usted encuentra animales exóticos, animales de todo tipo. Hay veces la gente como que no entiende. El bueno, patrullero eh... Abril Gutiérrez e Iván Arnulfo. Bueno, no sí, sé. Oye, eh... Iván Arnulfo, Abril Gutiérrez, debe ser. Sí, pues, pues mire, no, no te teníamos dentro de la agenda el tema del el tema del oso perezoso, pero aprovechemos aquí a mi coronel Verdugo a ver qué qué, qué sabe usted del tema este del ADE. Ah, sí, es un animalito que pues, se encontraba en una finca, lo tenía en ese sitio, él se, se escapó y pues se dio aviso a la policía, los ciudadanos informaron y con policía ambiental se llegó y se ubicó Y, y se coordinó con las autoridades ambientales para que sea trasladado a su hábito natural, eh, natural, claro, claro. claro, ahí es donde debe estar y esas son las coordinaciones, y esa es nuestra responsabilidad como policía también ambiental en sí, la especialidad, sí. para que obviamente estos animalitos estén en el lugar que he indicado, o donde les corresponde allá sí, es señor. exactamente, coronel no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta a Carlos, recordemos el problema de estos días con, con los estos señores de vehículos de tracción animal ¿Qué pasó con ellos? Eh, no, la pues pues esas po. manifestaciones y yo creo que ahí la policía también tiene que estar pendiente eh, No, a mí sí me parece Mire, aquí en Periodismo Público fuimos sinceros Nos pareció muy de mal gusto Creo que las protestas en Colombia están autorizadas Creo que estamos en un país democrático Está libre derecho a la protesta Pero una cosa es esa y otra cosa también es actuar con la grosería ¿Cómo actuaron ahí ustedes como policía? Porque creo que les tocó un poquito aquí de choque En la Autopista Sur, ¿no? Sí, eh, es una protesta que vienen haciendo Los carreteros De Suacha En los cuales pues lo que buscan es Sustituir su vehículo de tracción animal por un, por un no, vehículo a gasolina, moto, sí, de gasolina, motor eso es lo moto, que ellos buscan sí. esas, son, esas son sus pretensiones eh, como dice eh, tienen todo su derecho eh, lo que si sí nos, nos preocupó fue en la forma como, como lo hicieron pro, sí. protestaron, ahí uh -huh. en el parque principal frente a la alcaldía Hubo unas, unos actos de irresponsables Por sí, ¿no? sí, sí, parte sí. de ellos Donde agredieron a la fuerza pública Y también contra las instalaciones de la alcaldía Ahí tuvimos que hacer una intervención uh -huh. eh, Tuvimos que apoyar, eh, apoyarnos Con personal especializado del ESMA Para controlar esta situación Y de ahí pues eh, Se trasladaron a, a la autopista En el sector de Unisur y San Mateo, ahí generaron de pronto, un, por unos momentos, un bloqueo, lo cual de manera oportuna y rápida se solucionó con la intervención que hizo la Policía Nacional, del ESMA y personal de, de infancia, logrando la captura de 10 personas que fueron llevadas a la fiscalía para que respondan por los delitos de obstrucción en vía pública y daño en bien ajeno a, de, a un vehículo que pasaba, pues le lanzaron algunos objetos se colocaron las denuncias y estas personas se quedaron judicializadas ante la fiscalía por estos delitos. El día de hoy, eh, el señor alcalde dentro de su agenda programó una reunión a las 4 de la tarde para recibir a una comisión a unos representantes de los carreteros de, de estos carreteros, uh -huh. para que allí realmente es el espacio, es el momento, es la oportunidad ahí donde se tiene que, como que dice, discutir dirimir, y debatir, discutir todos estos conflictos con fundamentos y la administración pues ha mostrado la voluntad de poder dialogar, de escucharlos y esperamos que el día de hoy, realmente sus soluciones de, de una forma eh, civilizada, pacífica y que realmente deje de tranquilidad a, a estas personas y a la comunidad de Suacha, que de una u otra manera se pueden ver afectadas por algún desorden o alguna alteración del orden público. Pues coronel, ahí estaremos pendientes. De todas formas, el hecho de que ustedes tengan aquí espacio los jueces no significa que hablen solamente los jueces. En cualquier momento, cuando Valga la pena, pues aquí los vamos a invitar, este es su micrófono, coronel, esta es su emisor, este es su medio de comunicación y nos agrada mucho tenerlo acá, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también gracias a todos los oyentes por escuchar este importante programa, decirles que realmente estamos a, con las puertas abiertas, nuestro comando de policía, eh, que cada día queremos servir, ayudar, eh, mejorar, ¿sí? eh, tener mayor efectividad en nuestro servicio de tal forma de poder generar esa confianza. Eso es lo que queremos y la única forma es tener ese acercamiento con cada uno de ustedes, señores oyentes, eh, para trabajar y solucionar realmente los problemas que se presentan en estas comunidades. Muchas gracias por la invitación.